Broadway. They say that life's a game and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story. Then leave you all to improvise their vicious cabaret. In I no longer winning cities, there are fingers and the kitties. There are women's forms and shitties and a jackboot on the stand. Sex and death and human crime and monochrome. For one thing done, at least the drones are run on time. They don't go anywhere. On the fractured screen, the dreadful bones crawl upon the thrum of the bay. Show the situation so tragedy. Crazy. Grand opera <laughs> slick with soap. Cliffhangers with no hope. The world to come. The planet gone. muy buenas noches eh, a toda la gente que te ahora mismo escuchando Radio Cuca eh, la radio libre tu vida el 107.3 la frecuencia modulada o también si te des eh, posibilidad de, de conectar a internet tamenal.tribuluga.com.radiocuca.org el está de escoitando como como todos os os na tarde noite, na tarde de Radio Cuca está de a anedonia. Está escuitando a anedonia come el anedónico miserable en putos directos y si esta noche eh, 12 de de julio del año 2018 y son las 21:04 minutos de la noche. Hombre, ya no es el, el primer vez, eh. ya no es el primer vez, pero al mejor está preguntando vos por qué esta noche el eh es incomensurable, está hablando de esa manera tan rara, que no es que no es una forma habitual na que fala, no es lengua habitual que usa que ya os digo, no es no no es a primer una primera vez. pues vou contar por el el porqué, ¿eh? Eh, no sé hasta qué punto vos interesa o no pero también supongo que esta desay debe ser que que da algún tipo de, de interés eh, extraño pues, al tedes o sea que que voy a contar vos voy a contar vos que, que de todo esto podés eh, culpar eh, al amigo amigo javi estaba eh, hai dous ou tres noites tan tranquilos na casa metime ao meu perfil de unha rede social cualquiera, que eu teño lo tamén aí e vai ele e ponme aí el anuncio dun libro que se presentaba na Semalboura sabedes que estos días en Xixón está celebrando o edición mais da Semana Moura. o Semana Moura que xa non presta tanto como quando era cuando era aí nos nos del Molinón, del Parque Inglés. Daquel xa vos eu contado el banco cauteño pasado. Porque porque ou os os anos que se celebraba aí coincidieron cosas nos que era estudiante universitario y coinciden con momento el que se acababan los exámenes y xa era un hombre libre y las primeras cosas que fía después de acabar os exámenes era era viachar a semana negra na semana negra teño aparte de que bueno pues teño bailado teño teño bebido también teño teño pasado lo muy bien con amigos teño de concertos na semana eu vi os ilegales por supuesto ilegales vi a a mano negra mano negra después después vi no también mano chao el que pasa que mano chao solo lo vi vi lo que aquel día vez que tocó una na semana negra cos cos cos de cos de Oye, nunca me ¿no? Que ven, que ven cuadrava, na semana negra, eh? foi non sei, eh mirar el ano sabendo cuándo foron os disturbios de Naval Xixón, porque el Manu Chao que era el, bueno, pues muy de de figurar en todas estas cousas, Eh, al día siguiente al concerto estaba en los disturbios de, de Naval Shishon. Supongo que podríamos decir que, que apoyando eh, apoyando toda aquella movida. Tú preocupado. Eh, no sé si tengo a alguien, teño alguien el, en el chat. Eh, a ver, porque. Digo vos porque. Po, ¡Ay, ay, ay! ay ¿Qué pasó aquí? Digo vos porque tú preocupado. A ver. te y porque esto no sale aquí si sí sale eh, porque como todas las semanas cada vez llegas aquí eh, y, y a gente toca toca en el programa de, que utilizamos para grabar eh, no no tengo en aire todo tengo una más todavía no que, que a gente toca en el programa que tenemos para grabar y a veces teis que subir os potenciómetros hasta arriba para que isto soe un poco normal e hoi me parece a mí que é todo o contrario que teis que, que está, algo a cousa está moi subida non sei exactamente o que, porque a verdad que é tamén é tamén miserable que después de tanto tempo fendo radio non sei que na a a ben o programa E pero onde teño que que subir, que baixar e que la de mi madre, pero bueno. Oye que se lle que se lle veifer, eh? sigo que que os contaba eh tocantes Semamoura Mamoura. que todos conocedes seguramente por semana negra, Bueno, eu eu chamo las en porque esta noite estoy falando en esta lengua porque me dá gana de de falar ella oye agora teño outro problema que quiero vale quiero minimizar o a venta pero si eso eso xa o resolví xa está arreglado el problema que digo por que estou falando nesta lingua? pues bueno pues porque el meu amigo javi pasó me apóume el aviso da presentación d'un libro de un libro escrito por bueno pues por un paisano de De, del del de ¿eh? del que ven a mi familia ¿eh? Eh, del que se fuera eh, seguidor de ese racismo clásico nos sentamos del siglo pasado pues a lo mejor eh, a lo mejor tenía, tenía que decir que bueno pues que que de donde vía a mi a sangre, ¿eh? mi sangre a mía mira todavía toda toda vez escuchando hablar a a bolos e nunca me, eh, de de si de si sangre era la masculino femenino Non sei. Bueno, que estou falando de todo isto porque el libro en cuestión é a compilación de contos tradicionais de da zona, da zona aquella, do concello dos dos meus bolos. E prestou-me la me adesións porque, bueno, pues entre entre esa recopilación pues están algunas cosas que que hoyes teño escoitado. Y como ye teño escoitado en que que en esta que en esta lengua, ¿eh? Algo volumais, penso que que en que no esquecido, Que no nunca nunca a lengua, nunca chegou a falar bon castellano. Penso que no, penso que no, que sempre que sempre tuvo esto, Sempre tuvo esto en del fondo y no lle costaba nada conde eu empecé a eh, a chapurrear, chapurrear neste alingo, no lle costou nada volver a, eh, a E e bueno, pues falar conmigo Vigo muitas veces, muitas veces en ella. A mi avó non tanto, me avó las cousas que me ten contado, que todas non sendo palabras, palabras sueltas, As cousas que Me ten contado sonche Sempre en castellano Pero bueno, aquí había Había Moitos cuentos pues Na fala tradicional Nesto que os chaman fala Outros chaman Galiego asturiano Outros chaman neonavego Outros chaman galego. Eu quedo con Dicir solamente Portugués eh ya de ya de no decir que é latín todo, pues pues tampoco vamos a, eh, a chegar más as cousas portugues, está No, no fue la, la única cosa que hice na eh, na mi visita de ayer a la, a la semana negra eh. fui también eh, eso fue lo primero de todo y era la excusa ir a ir a ver la presentación de este, de este libro una un lenguaje de mis antepasados en la que yo digo que eh, que yo mi verdadera la mi verdadera lengua en el sentido de que A ver, la primera de todo Y el castellano A ver, tampoco voy yo que a engañar a nadie ¿eh? El castellano, joder Pues claro eh, Pues la bioma falaba castellano ¿eh? O falaba y fala, coño Castellano eh, eh, Estudié en una escuela Que me enseñaron en castellano ¿eh? Claro, joder, hostia ¿eh? vi, vi la tele desde de niño en castellano Vi películas en castellano Escuché la radio en castellano ¿eh? Vamos, los más de los libros que lleven na la vida están escritos en castellano, no están en asturiano, no menos, en castellano, en asturiano ni en portugués tampoco, en esta modalidad del portugués de Asturias que como como como a mí me presta chamayo, portugués de Asturias Asturias, joda quien la joda, bueno por la cuestión es esa, las mismas lenguas vamos a decirlo de verdad y el castellano por imposición Bueno, pues hasta cierto punto podían, podríamos decir que sí, porque bueno se, se hizo un esfuerzo, no sé si consciente o inconsciente, pero un esfuerzo grande porque esa fuera la, la lengua preminente en el bueno pues supongo que en el autodenominado Reino de España completo ¿eh? y pues, uno de esos a esas partes de, que falaba de otra manera, pero que acabó hablando mayoritariamente. yo que se diría por desgracia porque gustaría que no que no se conociera el castellano nunca no se falara el castellano pues es lo mayor que se falara en, en igualdad con otra o con otras eh, o con otras muchas hay poco hay poco compartí yo un, un artículo muy muy interesante muy interesante nunca eh, abogaba por bueno pues porque todos los niños eh, de todo el reino conocían en toles las lenguas del, del reino, de unos sitios y, y otros de otros ¿eh? del, del reino. Pues a mí eso personalmente pareció, me, pareció una idea maravillosa. ¿eh? Él decía más que tampoco ya era cuestión de que oye, pues un niño de, yo qué sé, de, de, de Guadalajara ¿eh? supiera hablar gallego. Pero es que tuviera unas nociones ¿eh? y, y que supiera que en una parte del, del, del reino, del su estado, se se falla bueno pues pues mira no no era mala idea o me yo diría más allá y y cuido que que los niños incluso ya no en por una cuestión ideológica ni tal llevo una ferramenta muy buena de de desarrollo cognitivo pasa que bueno también dirían otros ah pero no hay sitio para tanto no hay tiempo para dedicarle todo Pero no estaba mal que tuvieran unas nociones de, de las yingües que, que, que no hubieran niños que fueran de vacaciones a Alemania y llegaran diciendo vaya raro que falen los alemanes, madre de Dios, vaya raro que no, pues igual de raro que el otro. Y curiosamente no, no son conscientes de que pues seguramente un niño alemán que viniera aquí sonería y sonaría igual de raro. No eso que, que, que lo raro que ellos yo suena a lo. lo alemán. Bueno, pues pues qué sé yo. No tendría mal, eh, no tendría no tendría nada mal que que conocimiento eso. Dame prestó, me oye, les poco que, que controlo un poquito yín, pero estamos de Dios, ¿eh? que es el castellano el asturiano el gallego ¿eh? en el formato asturiano de su formato de Leo el formato del niño para que también un poquillín de eh, un de eso también también falo pero también tiene esas nociones no ¿eh? es poqueñines, muy poqueñ muy poqueñines nociones de, de, de alemán es porque es más de, de inglés es ¿eh? incluso del de limb de signos. que no ser de ser pues, también hasta cierto punto un, una herramienta totalmente distinta y que tiene a su estructura propia. Para alguno puede decir, no, no es más que castellano. Lo que pasa que eh, falao sin, sin, con signos en, en cuenta de en cuenta de con sonidos. Bueno, no exactamente, no exactamente, porque coloquen las cosas, coloquense las cosas de otra manera. Los nombres, los subjetivos, los, los complementos, los verbos, y joder, pues, pues interesante, ¿eh? interesante, muy interesante. Yo creo eh, conocerlo un poquito. ¿eh? A mí, si me mandéis ahora poneme a asignar, ni de coña, <risa> soy totalmente incapaz. Pero bueno, pues eh, por embargo, sí que conozco esa estructura y me interesa más conocer la estructura. porque entonces en ese que en cualquier momento que quiera ponerme a ello volver a acordarme de, de cómo se, se fala, cómo se signa, pues oye, eh, bien, eh, podría, podría retomarlo rápidamente, rápidamente y fácilmente entender. Mesmo con personas sordas que tienen gestura labial, ¿m? pues el hecho de saber exactamente cómo ellos a través del sol y lenguaje eh, categorizan el mundo, y cómo organizan el mundo y cómo lo expresen, pues hay también un, una ayuda importante a la hora de, de poder hablar eh, con ellos y conseguir un, una, una comunicación, a fallaiza entre las dos partes. Pero bueno, no estábamos hablando de, de lengua, estábamos hablando de, de libros, eh, porque bueno la Semana Negra... pese a ver chiringuitos con con priva chiringuitos con comida chiringuitos que venden que si camisetes que si bueno fijaes de todo tipo supuestamente yo una feria literaria básicamente y un evento literario y entonces siendo un evento literario pues uno ir allí pues con algún tipo de objetivo que tenga que ver con la literatura no lle? Bueno, pues yo en este, la verdad que tengo que reconocer que más de las veces que fui, ¿eh? sobre todo alentamos en los primeros años, no tenía yo ningún interés en, en, la, en, la, en la parte literaria de la, de la fiesta aquella. Tenía interés en la parte festiva, ¿eh? más festiva, más de. ...de folixa, de, de música, de, de estas cosas... ...esa era la parte que a mí me, me suscitaba interés... ...lo otro, pues la verdad, pues, pues, pues menos, ¿viste? Poco, pero de un tiempo esta parte sí... ...de un tiempo esta parte sí que fui interesándome más... ...por la, por la, parte, por la parte literaria. Eh, hay años descubrí pues una carpa de estas de, de, de viejo... ¿eh? Que se ponían a semana negra todos los años y en que bueno pues en otras cosas había ejemplares de una colección de ciencia ficción ya sabéis que, que, que el Cifi y el mi género favorito ¿eh? por antonomasia me gustaba la de Dios me gustaba la de Dios y, y bueno pues me a ver que allí por por por pocos podía podía comprar bastantes libros tienen básicamente de la editorial Júcar... Después, con el tiempo, descubrí que todos los años había exactamente los mismos, porque lo que está, incluso menos, porque lo que están haciendo es y, y liquidarles las existencias. Los herederos de, de, de, del anterior propietario, digamos, o gestor de, de la editorial, pues están dedicándose sencillamente a, a liquidar existencias. Y bueno, pues entonces nada nuevo, no topes ya. Entonces, ya, o sea, mira, este año de fecho ni, ni entré ni siquiera. pero pero si era contra otras cosas era si contra otras cosas y un puto vicio ¿eh? yo puto vicio a ver tengo que reconocer que, que bueno, pues si bien ya de por sí yo tengo una personalidad que allí yo pienso a veces que bastante tendente a, a la adicción ¿eh? bastante tendente a la adicción también es verdad que si, si tengo alternativas pues pues a lo mejor no no las conductas adictivas pero bueno Eh, cuando no tengo muchas alternativas y que soy bastante tendente a, a la adicción ¿eh? a adicciones que hasta ahora nunca no fueron eh, nunca no disturbiaron la la, la mio, el mío desempeño de, de la vida la actividad diaria nunca tuve una adicción que dijera que deixera, que me hiciera dejar de hacer otras cosas para pa cumplir con ella no pero bueno pues tengo adicción qué sé yo a la cafeína Sí, va, seguro que mucha gente riendo. O sea, mira, este, porque tomo mucho café. No, no, de hecho no tomo mucho café. Pero necesito tomar un poqueñín porque necesito o sea, esa dosis. Si no, bueno, pues sufro pues, un síndrome de abstinencia. ¿eh? Que no es exactamente igual al, al gorilón del jaco. Del pero bueno, y también tiene... Y importante, si no tomo, si no tomo la misma dosis de, de café... Alcuentrame en un estado de sedación bastante importante que no me deja. Que no, ese sí, en ese caso sí que no me dejaría desarrollar les, les mis actividades cotidianas. ¿eh? Necesito necesito la midosis para pa ser quien para ser quien a, a, a moverme, a actuar de una manera normal. ¿eh? Soy adicto a eso y tengo que reconocer que tengo una adicción, eh, otra adicción que, que me presta bastante más que adicción yo podría llamarlo fetichismo ¿Mm? también soy tendiente tendente al al fetichismo en, en muchos aspectos eh, si, bueno, Sí, el, sí, amor por las formes, a lo mejor, más que por los contenidos, ¿eh? más que por los fondos. Eh, quizá también soy también soy bastante, bueno, quizá no, seguro, soy, soy bastante fetichista ¿eh? en muchísimos aspectos. Y un aspecto en el que soy eh, bastante, extremadamente fetichista tiene el aspecto literario. Ya sabéis, de sobra, ¿eh? los que tengáis sentido habitualmente este programa, que soy Bueno, pues muy aficionado a la, a la literatura En el sentido de que me gusta mucho el leer Bueno, más que aficionado a la literatura Tendría que decir que soy aficionado a la lectura Porque si digo que soy aficionado a la literatura No sé qué decir Igual que que soy aficionado a hacer análisis De, de, de los poemas de, de Quevedo Qué sé yo No, eso no Soy aficionado al leer Y aficionado de siempre mes en cuando, cada vez más de ese mes en cuando, a escribir. Soy aficionado a, a esas dos cosas. Y bueno, pues eh, la cuestión es que dentro de esa afición eh, hay una parte fetichista, muy fetichista. Y que es el fetichismo de poseer determinados, determinados libros. Lleva una afición, un fetichismo, una adicción... que, bueno, pues que no es especialmente problemática ¿eh? Eh, hombre, pues bueno gastes perros en eso ¿eh? pero en realidad como no los gasto en otra cosa, más pues, que lo básico pues tampoco tampoco pasa nada, tampoco me pasó ningún mes de decir, ay madre no tengo eh, no tengo para pa comer porque gasté todos los perros en el libro no, tampoco tampoco llego a tanto pero si sí, es verdad que siempre estoy diciendo eso de hasta que no a todos los libros que tengo en casa eh, no compro más y pues, compro siempre <risa> siempre porque siempre a, acabo comprando más más libros Dito que, bueno, pues al acuérdome de esas enseñanzas ¿eh? que, que surgieron de, de, de las reflexiones de un compañero de trabajo que yo que yo tuve ahí hay, hay muchos años. ¿eh? Un, un rapaz que, que pese a ser más mozo que yo, y era una persona mucho más sabia que yo. Eh, y era un, un verdadero placer sentirlo, ¿eh? porque decía cosas muy interesantes. Y una de las cosas que me he dicho una vez, porque él también, como yo, yo, era un fetichista de esos que tenía un, un montón de, de libros en casa que, que no llegara, y Indasina compraba otros, o, o, o curiosamente pasaba una cosa que me pasa a mí también, que decía, cuando realmente todo gana de leer un libro, voy a la biblioteca, lo saco y lo llevo. Pero hay libros que, que no son para leer. ¿Eh? Hay libros que son para tenerlos, para poseerlos. ¿Mm? Decía yo cuando no compro un libro, para tenerlo, porque necesito que ese libro te, ha, te ha en mi casa. ¿Mm? Pues a lo mejor a mí pasamos una cosa parecía. Hay muchos libros que necesito, que necesito tenerlos, necesito que, que tengan ahí. sí es verdad que bueno pues que en una época de mi vida era tendente a, a, a comprar los libros que se suponía que tenían que, que gustarme. Ahora ya desde hay muchos años ya solamente me fago con los libros que realmente sé que me van, que me van a prestar, eh, sin necesidad de que eh, pues que de algún crítico o de algún experto o, o, o, o de algún libro de literatura me diga que, que soy bueno o malo. ya sabéis lo que yo pienso acerca de, de ese tema. Eh, lo bueno y es sencillamente lo que lo que presta el hierro ¿no? no hay otro criterio, digan lo que digan. A lo mejor, mira, ahí mmm, ahí se entiende esa dicotomía que ellos hacían antes entre ser aficionado a la literatura o aficionado a la lectura. Supongo que podríamos decir, oye, pues, Vamos a categorizar esa, esa afición a la literatura en eh, la persona que realmente analiza, pues, ese eh, es el es, es la manera en la que se juntan y julga si se hizo una, una buena juntura de ellos, si se hizo bien. Eh, hombre, ya ven, no me hace tú, eh, buenas noches, me hace tú, ¿qué tal? Estamos eh, aquí hablando para variar. A variar hablando de, de libros, oíste, <risa> no hay ninguna novedad, ya lo sé, pero bueno, oye, yo, yo lo que hay, bueno, pues eso que, que pues decía yo, que a lo mejor precisamente es allí la diferencia entre al que gusta la literatura y al que gusta la lectura. Yo soy de los que me gusta la lectura, una cosa allí que me preste, que está bien escrito, coño, claro que me presta, ¿eh? Y que si no está bien escrito, eh, joder, pues tampoco transmite, de, no sé, ¿eh? ...pero tampoco necesito que sea eh, una obra universal... ...a mí lo que me gusta es eh, que, que, que me enganchen las historias... ...que, que, me, que me entretengan, joder... Eh, ...que me presten, disfrutar con ellas... ...hombre, gustame pues, la de Dios que tengan eh, reflexiones profundas... Y, y, ...y tal, y todas estas cosas... ...pero no sé, por decir vos algo... ...no tengo ningún interés en leer historia del tiempo perdido... por ejemplo, qué sé yo, que que llegue una cumbre de la literatura universal, bueno, sí, pues no te digo que no, pero yo de verdad que no que no tengo que no tengo interés. Hay otras cosas que a lo mejor decirse otros joder, vaya tostón, y yo llegué, y bueno, qué sé yo, yo el Quijote. A ver, ver no voy a decirvos que lleé fácil de leer. Joder, está escrito en un castellano de, de unos cuantos siglos, que no llega igual que el de ahora, digan lo que digan los los nacionaliegos españoles, eh, bueno, pues ya era diferente y costoso. Eh, la historia es muy guapa, ya la historia es prestosa, a mí a me mí gusta a mí mucho. Lo que pasa que, bueno, pues hubiérame prestado posiblemente más escrita de una manera menos exquisita, ¿eh? Y, ...y más accesible, o a lo mejor en aquel tiempo ya era, ya era accesible cuando se escribió... ...que sé yo, ahora, bueno, pues cuesta un poco más... ...no fui quien a leer, que se yo, la regenta... ¿eh? ...la regenta siempre lo pongo como ejemplo de... ...el libro ah, ponderado maravilloso y tal... ...y que para mí un tostón insufrible... ¿eh? Total, ...totalmente soportable, yo no fui quien a, a, a, a leerlo, ni mucho menos... Pero bueno, por embargo, sí, la divina comedia. Habrá otros que digan, madre de Dios, vaya a turra, la divina comedia. Bueno, pues a mí prestóme la divina comedia. Al final, ¿eh? ¿cuál es la, la cuestión? Pues que te presto, que te dejes de prestar. Eso y es lo único que, lo único que importa un libro. ¿eh? Que te preste, que te enganche. Ya sé que ya conté esto, pero pero yo yo no, no puedo dejar de, de echarles manos a la cabeza cada vez que dicen que eh, yo qué sé pues que el código da Vinci, que es malísimo, que lleva que joder, que ye una mierda, que está muy mal escrito, que, que hostia pues leyeron ese libro millones de personas, entre ellos yo, eh, y, y acuérdame que yo estaba, me parece, estaba eh, en la obra, sí, estaba en la obra. Y, ...y joder, con lo cansado que él llegaba a casa... Eh, ...pues todos los días necesitaba al yer en ...y no llega quien a dejarlo... ...y acababa un capítulo y tenía ganas del día siguiente... ...pues que se te diga, ser un escritor capaz... ...de conseguir eso... Eh, ...que a mí me parece dificilísimo... Eh, ...enganchar a la gente y hacer que... ...que, que no quiera dejar del yer, que quiera más... ...que necesite más... ...a mí eso parece dificilísimo... Y parece ser un verdadero maestro si es capaz de, de hacer eso. ¿Mm? Otra cosa, allí que en un momento dado quieras leer otra cosa que, eh, que cueste más trabajo, yo qué sé, pues yo ahora estoy leyendo la, la trilogía de los tres cuerpos, de Cishin Liu. Coño, cuesta trabajo, ¿eh? cuesta trabajo, no es fácil de, de leer, pero préstame, porque bueno, pues trata de temas que a mí me interesen. ¿eh? que si sí, que sí física, que si sí cuántica, que si sí astronomía, que si sí tal, bueno todas esas cosas, a mí interésame. Reconozco que es dificilísimo, para mí, préstame. ¿Mm? bueno Otro dirá, joder, no es tan no difícil, no es no, tan no, no, no". Bueno, pues por eso, eso precisamente digo yo, que para que aún lleva una cosa diferente, ¿vale? De todas maneras, yo lo, de lo que estaba hablando ayer era del fetichismo, del fetichismo, ¿eh? del fetichismo eh, con los libros. aquí ya no sé si habría que decir el fetichismo literario o, o fetichismo librario ya porque bueno no sé yo necesito poseer algunos de algunos libros pues por ejemplo tengo tengo un volumen con con los sobres eh, completes de, de Edgar Garland Eh, vosotros podréis decir, bueno, eh, pero yo que tienes dicho muchas veces que, que te encanta, que te gusta prácticamente todo lo que escribió ese hombre. Sí, pues es verdad, unas cosas me parecen maravillas y eh, yo seguiré diciendo que, que a fecha de hoy todavía no encontré el relato que me angustiare tanto como me angustió en, en su momento el gato negro. ¿Mm? Eh, después leí otros que a lo mejor... A lo mejor sencillamente porque porque no fueron el primero. ¿eh? Eh, bueno, pues no llegaron a ese nivel de, ¿eh? de, de provocarme esa ansiedad, esa angustia. Pero cerca, muy cerca. Pues seguramente si se hubieran sido el primero, Ahora no estaría diciendo que el gato negro. ¡oh! Estaría diciendo que el pozo y el péndulo. Que, ¿eh? que, que el inexplicable caso del señor Valdemar. ¿eh? Estaría diciendo que la máscara de la muerte roja. Bueno, no lo digo porque... Pues porque el primero fue el gato negro, pues vale, el gato negro para mí y la cumbre. Y es verdad que tiene otros que lo mejor, bueno, pues, qué sé yo, eh, me dicen menos, eh, me dicen menos, no son tan maravillosos. Pero bueno, la gran mayoría, gusten mucho, gusten mucho. ¿Qué es lo que pasa? Eh, si volumen de obras completas, no como si es práctico, no ya fallaizo. ¿Eh? pues yo soy mucho de algear por ahí de fecho en casa algeo muy poco yo algeo por ahí sentado en bancos eh, cuando tengo que coger trenes o autocares o tal ¿eh? son las situaciones en es que en es que algeo de fecho tengo fecha la llocura, ya lo dije más veces de estar en casa, entrarme ganas de algear y coger algeo una cuestión, bajar, sentarme en un banco pues, pues enfrente al portal si fa falta y allí si sí puedo pero en casa cuesta me cuesta más trabajo distraigo me hay hay más cosas en la calle no en la calle estoy nada más a ayer centro me centro me ayer pues ese volumen con los sobres completes pues no llega a eh. eso pues, peso huevo y muy gordo eh. no puedes no ye, bueno para pa andar con por ahí no lle manejable pero tengo, necesitaba tenerlo, necesitaba tenerlo porque pensé yo cuando salió, digo, hostia, vamos a ver, supónse que, que el mío escritor favorito es Harlan Poe, eh, supónse que fue la mio gran inspiración para pa aquel periodo mío de, de Xuntalletres, pues oye, tengo que tenerlo, pues tengo, lo tengo las obras completas de, de Poe, después cuando me pongo a leer pues, Pues igual agarro un, un libro pequeño de una edición de mierda con que tres o cuatro relatos entre los que tal que quiero leer y que también tengo y entonces pues pues leo Lonesi, ¿eh? y sí porque más a pues qué sé yo también tengo los sobres completes de, de Howard Phillips Lovecraft en este caso no leí Toes ¿eh? ni siquiera Toes me parecen me parecen interesantes. gustanme mucho toles que tienen que ver con los con los mitos de Cthulhu ¿Mm? incluso eh, incluso eh, yo voy más allá de la de la clasificación habitual y considero que de, dentro de dentro los mitos muchas otras que que formen parte pues pues de la mitología de la cosmología que creo que creo si pues por embargo lo que son sencillamente pues cuantos supuestamente de terror digo supuestamente porque Ya os digo que yo el único con el que pasé miedo de verdad yendo fue con Poe. ¿eh? Con los demás, bueno, pues pueden presentar cosas más o menos supuestamente inquietantes, pero a mí no me inquieta una mierda, Lovecraft no me inquieta una mierda. <risa> Vamos a ver. ¿eh? Pero bueno, gusta mucho a los que me parecen maravillosos. ¿eh? Eh, de los que escribió el Solu, de, de los que escribió en colaboración con otros. que bueno, pues por lo que dicen los, los expertos, por cierto, no sé si tenéis para pa descarga, porque estoy rapaz y un poco así, pero el, el bibliotecario, ¿eh? Eh, oye, pues eh, hizo un programa muy guapo, está haciendo ahora cosas raras él, está haciendo la de dios de programas, eh, está haciendo un programa que se llama la, la radio, la biblioteca, y en la radio en la biblioteca hubo una edición que, bueno, pues, que vino aquí a la radio un, un experto de la, en la obra y la vida de Howard Phillips Lovecraft y bueno pues entre otras cosas eh, comentó comentaba eso bueno pues que, que, que le supuestas colaboraciones con otros autores que al final que básicamente que eran sencillamente relatos de Lovecraft Que en los que logra de bueno pues, pues el otro poco ponea la otra persona poco ponea la mayoría pone algo ponea lo ponía el, el, el, amigo hogar ¿eh? bueno pues eh, dentro de esos relatos que para mí son también son también de, pues también tengo un volumen eh, todas las colaboraciones ¿eh? porque dentro de ellos además el relato este que tanto me gusta a mí de el túmulo ¿Eh? Escrito en 1926, en el que se menciona el loable. El, el ¿eh? Mira, todos los que dicen que yo he inventado aquí de cuatro días, coño, pues eh, conocí a, lo, conocí a lo, un, un americano que nunca ha salido de Nueva Inglaterra y que, y que escribió en 1926 un relato en el que salía un, un noble luarqués, ¿eh? un noble luarqués que. Eh, que se intentaba comunicar con los indios, bueno, con los indios, con unos seres extraños, en lingües indies, en, en, en, en otras lingües que conocía, en castellano, en gallego, en portugués, e incluso como él dice, en el dialecto bable de la sotierra. ¿Mm? ¿Visteis? ¿Eh? Eso de los locos. ¿Cómo no iba a tener? si sí, joder. No me vale con, con saber que eh, con saber que existe. Lo que necesito es tenerlo, y poseerlo. ¿Eh? Y que tean a mi casa, en el mismo sitio que yo vivo. ¿eh? Tengo necesidad de, de tener ese libro, de tener ese libro y muchos más. Eh, hay una cosa que me encanta. Y, bueno, sí, eso es puro fetichismo, que el tener muchos libros. ¿eh? El estar rodeado de libros, la sensación, no sé si es una sensación mística de estar en esa en esa habitación, en la que de, de las cuatro paredes que tiene. Eh, tres de ellas tienen, tienen libros tienen muchos libros eh, pues eso lleva una, una sensación ¿eh? Eh, si no sé si el flúpido de papel viejo que lle pero oh, oh, para mí llega algo y algo tremendo también por puro fetichismo tengo pues pues de sé la tetralogía de de hiperium ¿eh? de dan simos leela sacándola de la biblioteca pero luego necesité tenerla Eh, necesité tenerlo porque eh, A ver, si, si resulta que es el mío estilo favorito Y es la, la ciencia ficción y, y de toda la ciencia ficción que tengo allí O para mí lo más grande, lo más fabuloso y es precisamente La tetralogía de La saga de imperium Pues, joder, cómo no iba eh? Cómo no iba a necesitar tener en casa eh? La saga de Hiperium Los cuatro volúmenes de Hiperium Además, Eso ya llevé friquismo y ya llevé y miserable, es miserable porque quise los en tapa dura, es una edición en tapa dura y tal. Y ah, esto quiero tenerlo. Sé que ya lo menos a falla, hizo ¿eh? después para pa sacar por ahí para pero dame igual. Necesitaba tenerlo, ¿eh? necesitaba tener eso. Cosa rara porque tengo que reconocer que yo, yo no soy para pa nada en, el, en la cuestión esta de los libros y tal. pese a este fetichismo que estoy contando vos soy muy poco de de les de les formes ¿eh? de les formes contrariamente a ¿eh? ver que decía yo que ser fetichista y un poco ser de formes, más de formes que de fondos eh, en este caso formes en el sentido de de del de bloques y de, de papeles eh, entintados ¿eh? eso llevo mí la forma y eso es lo que quiero poseer pero soy más del fondo en el sentido de que Dame un poco igual como te, han, como te ha editado un libro ¿eh? la, la cuestión y tener y contenido y ese fondo. Y tengo muchos libros en, en ediciones. iba a decir penoses, bueno sí puedo decirse penoso, porque bueno pues son ediciones males, ¿eh? pero que me da igual porque mientras tengan esos letras y mientras sean legibles, eso sí, lo que lo que llevo muy mal son esos esos libros que con letra que paz que, que tienes que ponerle a la lupa para pa poderlos leer. ¿eh? eso, eso llevo lo, llevo lo peor, llevo lo mal. Pero bueno, oye. ¿Y, y por qué estaba yo contando todo esto del, del fetichismo con los libros? Eh, yo pienso que igual podía tener que ver con que ayer en la, en la, en la semana negra, ¿eh? aparte de ir a la charla de presentación de ese libro de, de, de cuentos de la ¿eh? de terra dos, dos meus bolos y también a Mike, que también nace en nace esa terra, aunque veo muy joven, ¿eh? muy mocina. un año o dos cuando cuando vio cuando vio por Oviedo bueno igual eh, la cuestión y que mmm, aparte de eso aparte de, de ver esa presentación de comprar el libro y y mesmo de pedir al, de pedir de estar charlando allí con los autores y y bueno como lo firmaron y todas estas cosas pues aparte de eso hubo una cosa que me prestó la de Dios ¿m? en que y que restolando una, una ...en uno de los puestos de, de libros viejos... ...pues pues tope ¡ay! Topé uno de esos que, que, que estoy buscando desesperadamente... ...bueno, desesperadamente no, que estoy buscando... ...porque también conté de alguna vez... ...que casi me gusta tanto buscar como, como al contrario... ...a veces incluso más buscar que, que al contrario... ...al contrario no deja de, de ser una excepción... ...porque bueno, pues ya el tener que desear una actividad prestosa... ...que ya la de, la de buscar... La de buscar en este caso pues eh, una serie, ¿eh? Eh, un, una serie de cuatro libros, una tetralogía que um, leí de niño, ¿eh? de bastante niño, y que me prestó mucho, por supuesto, de que de Xénero iba a ser, pues de Ciencia yo de niño ya también, ¿eh? ya apuntaba, ya apuntaba por ahí. Después olvidóseme, después escaseóseme y pasé un montón de... ¿Eh? Un montón de años en sin, en sin acercarme a la ciencia ficción Hasta que el mi amigo Mariano eh, me volvió a me aficionar al tema eh, ¿Probabilidad de que Mariano sienta alguna vez eh, este programa? Eh, hostia, vamos, proximísima a cero eh, ¿Imposibilidad? No Pues oye, un saludo con Mariano y una, Y un agradecimiento enorme por... Por, por volverme a, a recordar este género que, que tantas alegrías me da Bueno, pues eh, lo de dicho eh, Cuando yo ya era pequeño No sé qué edad podía tener 10 años, 11 ¿eh? Y una una serie ¿eh? de una tetralogía Que ya era la, la saga del lesionario del galáctico ¿eh? El lesionario de, de, les de la galaxia Y, joder, fascinóme. ¿Mm? El su autor ya era Douglas Hill. Y los libros en cuestión eran, eh, ay El planeta, el señor de la guerra, el ala de la muerte sobrevenia, el día del viento estelar, y, y el legionario de la, la, las alas. Me parece que ya era el otro. Bueno, el caso Y que ya os conté ¿eh? ¿Mm? que habrá, yo qué sé, un año por lo menos, Eh, en, un, en una excursión que hicimos unos cuantos amigos y que pues que tuvieron la joder, eh, tuvieron el honor de que me invitasen pues al contrario de casualidad eh, una feria del libro show en Lyon y que resultó que en esa feria del libro pues tenían un, el primer libro de esa saga y ayer la semana negra encontré el último libro de esa saga pues todavía me quedan los los dos del medio ¿eh? todavía me quedan los dos en medio y bueno pues eh, van acabándose las cosas que, que buscaba eh porque buscaba mientras muchos años busqué desesperadamente la rata ¿eh? de Andrei Zanieski gracias al bibliotecario al controlar una librería de, de viejo de que viejo, y él llamóme y, y con toda la, ¿eh? toda la desesperación que yo tenía porque no paciente en Goldón ni siquiera en internet ¿Eh? Que de todo, pese a que no lo pido, ¿eh? podía haber pedido estos de de las galaxias. podía haberlos pedido por internet, que tanto, todos, pero niego, ¿eh? niego, porque joder, oye, gusta, me gusta, parece demasiado fácil ¿eh? y pese a lo comodón que soy para muchas cosas, para otras, ¿eh? reniego totalmente de, de esa comodidad, ¿eh? y en este caso, pues reniego totalmente, a mí gusta me buscar, gusta me restolar. Puesto en una feria del libro en, en algo así, no, no, me, no me presta tanto el, el mero fecho de la venga, lo cojo, lo pido, fue un clic y me llega a casa. No, eso no me va. Sigo buscando, sigo buscando, pues los dos que me faltan: el Ala de la Muerte sobre Venia y el Día del Viento Estelar. Después también, este mismo autor, del mismo autor de Darlas Hill leí otra serie. que no me acuerdo ni siquiera de qué diva solo sé que me prestó la de Dios eh, y sé que uno de ellos de aquella serie se llamaba Guerreros del páramo pero <risa> sería tendría que ver con algo con un, un, un mazmaxismo? pues igual sí igual sí tenía que ver con el con el -maxismo, eh pues, oye si los topáis por ahí avisadme de que de que existen Taglasgil ¿eh? acordáis vos también estoy venga a buscar un libro hay muchos años me dejó el mi amigo el, el trovador y que ese en ese caso no era no era una ficción y era un ensayo más bien sobre casi podríamos decir historia popular contemporánea de, de los años 40 del siglo pasado para acá eh, llamábase pop control ¿m? y era de miguel ibáñez y si todavía no lo no lo topé siguiente es de los pocos que sigo todavía buscando, y también sigo buscando eh, una India en las estrellas, segunda parte de Cheyenne 6.112, que ya era otro que también buscaba, y que alcontré en esa misma feria del libro, en el Yom, la misma feria del libro, en la que, que Topesi del, del Yosnado y las Galaxias, a tope el de, el de Cheyenne 6.112 podéis imaginaros lo contento que, que vine para acá pues tanto como ayer, tanto como ayer cuando, cuando tope ese sí. y cuando resulta ¿eh? Que, que en un puesto, en este caso ya de una editorial, donde donde vi ello, contrario una trilogía de la, que llevaba, de la que no sabían en qué se la trilogía, solo sabía eh, del título del, del primer y del, y del segundo libro, y allí tenía la trilogía y en asturiano, una escrita en asturiano, en este caso, mira, ayer, compré un libro en, en, en gallego, en portugués de Asturias, compré compré otro en castellano y compré esta trilogía en, en asturiano. Va, oye, una joder, una tarde prestosa, ¿no? Que, que conseguí unas unos cuantes, cuantes cosas. Va, pues qué quieres que os diga, la semana negra cada vez es peor y en más chunga, ¿eh? Pero si sirve, si sirve para que para que vaya topando de algunas cosas de este pues pues mira ¿qué crees que os diga? yo sigo sigo con ilusión esperando a, a que llegue la a la Semana Negra. Claro, como decía yo después al mi amigo Javi que fue el que me ¿eh? el que me avisó del evento y que vino conmigo y tal Dice hijo joder, chaval, metiste aquí en un fumadero d'opio, ¿eh? Y marcho para casa con, con cinco libros. Y eso que, que, que siempre, ¿eh? Siempre me fego esa promesa que empecé a saber que no la voy a cumplir. Siempre me fego esa promesa de hasta que no un a todos los libros que tengo en casa, no compro más coño. Y, bah, y una chorrada, a ver, <risa> Yo no sé si llegaría un tercio de, de los que tengo en casa. Y el caso es que a lo mejor los dos tercios restantes... Tampoco tengo interés en el ahora mismo. Eso sí, está muy bien que te han ¿eh? Está muy bien que te que tean ahí. a más mira, como me decía precisamente Javi, eh, decía, bueno, pues, está bien tener los libros. Los libros no son necesariamente para pa leerlos. hielo. Imagínate que viene un apocalipsis zombie ¿eh? y, bueno, pues para entretenerse, ¿eh? pues ahí están los libros. Una razón por la que yo pienso que, que el libro electrónico. Eh, nunca no triunfará del todo, ¿eh? del todo frente al, frente al libro en papel. Porque de la misma manera que, bueno pues yo que sé, el, el DVD derrocó y hizo desaparecer el al, al VHS. De la, de la misma manera que, que, yo que sé, que otra cosa puede haber por ahí. Pues que sistemas operativos con lenguaje... sustituyó al basic que, que ya no existen los disquetes ¿qué tal? claro, ¿cuál es la, cuál es la diferencia? tú ahora mismo una cinta de casete eh, el problema no es que, que tú decidieras ah, a mí me gusta más la casete yo voy a seguir con las casetes ¿dónde las reproduces ahora? ¿Mm? porque bueno, sí pues, no producirse ya más pero tú podías tener muchas yo sigo teniendo muchas pero ¿eh? ¿dónde les reproduces? Bueno, aquí en la cuca puede reproducirse tu vida. Pero después de los de los pocos sitios. ¿m? Donde reproduces un, un vídeo en un VHS, porque pues ese no te queda más remedio que esa película que te prestaba tanto, facete con, con ella en, en DVD, o incluso en, en formato DivX o MP4 o alguna historia de esas. ¿m? Porque si no, no tienes dónde reproducirlo. Pero.. cuál es la diferencia de todo eso con el libro en papel y el libro electrónico el libro electrónico no va a sustituir al, al libro en papel porque el libro en papel necesita más reproductor que, que los huellos y, y a lo mejor las manos de una, de una persona ni siquiera las manos, los huellos, nada más los huellos ¿eh? porque a lo mejor hay una persona con tetraplejia que pasan las páginas con un punzón, agarrándolo ¿eh? con la boca. Pero en la escena puede, puede leer ese libro en, en papel. Eh, si viene un apocalipsis zombie como decía mi como decía amigo, si viene algo más fácil que un apocalipsis zombie si viene un pulso electromagnético que interrumpa cualquier transmisión eléctrica en, en la tierra eh, si viene cualquier cosa de ese todavía vamos a poder seguir leyendo libros en, en papel entonces igual ¿m? visto así nada a lo mejor la, la mío el mío fan por acumular libros eh, igual resulta que no lle que no tanto fetichismo Como preparacionismo, oye, prepararse para el apocalipsis, prepararse para eso que está ¿eh? que que por venir, ¿eh? vendrá, llegará, llegará el día que necesite todos esos libros, sabe Dios, igual sí. coño eh, yo tenía el otro preparado ahora por poner el, el cantar este último y, y no y no sale por qué no sale automáticamente joder cago en la ley ay. no era no esta no era esta vale a ver ay dios mío joder a ver ¿Cuándo coño podrá salir de anedonia sin pifes, hostia? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero. ¡Cállate! Joder, que lo que yo quiero que suene y.. Ye... esto otro. Joder, hostia, mierda. Bueno, eso, vale. Eh, que esto quiero decir sencillamente que acabo un programa en el que deba ni va a hablar de otras cosas eh, venía yo con la idea de hablar de, de lo público lo privado lo gestionado y lo que pasa que bueno dice yo este primero voy a voy a hacer una cuñina voy a empezar eh, contando de algo de, de lo de ayer de la semana negra de los libros y agradecía a javi que me llevaré y bueno pues y al final lleno la hora para pa que para que voy a eh, para que voy a, a contar más nada ya, y, y abundo con esto un saludo enorme a, a macetu Aunque eh, esta noche pues, pues no tuvo oportunidad de hablar de porque nada más nada más falé yo eh, un programa dedicado por supuesto esta noche especialmente a javi por por por llevarme a Va a seguir trabajando ese fetichismo, hombre, que está que está muy bien. Y, por supuesto, para pa todos los demás, ¿vale? Para para pa Navasico Básico, para pa, pa, pa el de la puela para para para toda la gente, joder, para toda la gente. Oye, ¿eh? cuidadín, ¿vale? Que no nos garre ya sabéis. Venga, hasta la semana que viene. memoria intentar averiguar la verdadera historia Cuanto más arriba y más atrás Mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta Corbata Cabardina Pero nunca de gallumbos Y todos a una pisándote la chelpa Trinca Malversa Que el paso doble Y la juerga flamenca con ellos ¡Viva las caenas! ¡Rompe ya! Tu silencio ¡Dale! Lo que te dio primero